ratito Ayer hubo mesa de la función pública, se está eh, tratando de llegar a un acuerdo en torno a lo que es la discusión salarial de cara a este año 2016. La saludamos a Claudia de Radio Encuentro, Rosana y Américo. Hola Claudia, ¿Cómo ¿qué les va? tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, con intenciones de saber eh, bueno eh, cómo se desarrolló la reunión prevista para ayer por la tarde con el Poder Ejecutivo. Eh, sí, estuvimos con una reunión en algunos momentos caldeadas, en otros momentos con mucha pasividad, pero bueno, siempre a la espera de, de una pronta resolución para los incrementos que van a ser para... Eh, nosotros estamos solicitando semestralmente un aumento, uh -huh. y bueno, el Ejecutivo se ensaña con que sea este, un aumento de anual, ¿no? Pero bueno, estamos todavía muy lejos, estamos recién con la segunda reunión, así que estamos muy lejos de lo que nosotros hemos solicitado, eh, de acuerdo al costo de vida, es más máxima ahora que comenzamos con este, la escuela, los, los chicos, eh, los incrementos que han habido, no, no hay bolsillo que alcance, por más que se pague en término, por más que hoy nos estén dando el porcentaje que ellos... quieren darnos, pero bueno, nada, estamos todavía muy tranquilos porque, bueno, como fue la segunda reunión, este, esperando para la próxima semana que, que, bueno, hayan otros números más concretos, pasamos a un cuarto intermedio, con un ofrecimiento que todavía obviamente es muy lejos a las peticiones que tienen el gremio. Uh -huh. Ustedes habían hecho un pedido del 40%, ¿no es cierto es así? Sí, hicimos un, un pedido del 40% semestral como piso. Ajá. porque bueno no el, el empleado municipal tiene eh, los sueldos muchísimo más bajos que lo que tiene la provincia este al margen de que esté en negro nosotros tenemos todo eh, todo blanqueado pero bueno no, no eso no significa que en el bolsillo sea muchísimo menos claro y eh, según tenemos entendido la oferta que dio el poder ejecutivo Eh, la primera fue de un 25% De un ciento ¿Y sí, ahora sí. La, la elevaron para la reunión de ayer? Un poquitín más, un 30% Después nos ofrecieron una suma fija No remunerativa para febrero Pero bueno, también, está muy lejos Muy lejos todavía Así que bueno, eh, todavía muy tranquilos Siendo pacientes, obviamente eh, Uno nunca llega a un acuerdo salarial En una segunda reunión mm. eh, Tardará un poco más de lo previsto eh, Nosotros lo que necesitamos Es que es inyecte algo para el mes de febrero para dar comienzo al año electivo de los chicos. Y bueno, pero bueno, estamos todavía como muy tranquilos y pacientes. Y bueno, y siempre apostando al diálogo, que es una de las cosas que siempre nos ha caracterizado. Claudia, en las sumas que están en negro, obviamente mi. Y... implican el impacto real, ¿no? Que tiene un aumento salarial, como decía recién. ¿Qué porcentaje de suma negro tiene el salario de un municipal hoy? No tiene. Directamente. No, no tiene, no tiene. No. Uh -huh. Todas las sumas que nosotros eh, hemos incorporado han sido todas al básico. Está bien. Eh, ustedes también estaban solicitando eh, algunas cuestiones que tienen que ver con pase a planta. Sí. y eh, concursos eh, para cargos jerárquicos, ¿en eso se ha podido avanzar? No, no, no, no, no porque el primer, este, el primer punto, el primer tiene, que punto con... tiene que ver con el incremento salarial, recuperando los salarios que, que bueno, que al margen de que el año pasado haya ha sido eh, bastante buena comparación del resto de los gremios, eh, nosotros seguimos muy por debajo, tenemos un 25% menos de bolsillo, Que el resto de la administración pública hoy un ingresante en la administración pública está ganando casi mil pesos y un empleado municipal de bolsillo gana eh, nos llega a mil doscientos claro, es muy mucha diferencia muy bajo el sueldo del empleado municipal exactamente, al margen, este... por eso digo, al margen de que esté blanqueado, que todas sí, las sumas sí, claro. sí. que estamos teniendo son en blanco digamos, y, y todos tienen sus aportes, este, estamos muy por debajo. Claro, después sea... cuando hay que ir a hacer las compras, el dinero sí. es Es otro. Sí, sí, eh, Claudia, ¿y eh, eh, este 40%, según los números que seguramente ustedes manejan desde el gremio, uh -huh. es posible? Eh, es posible, es posible. Obviamente con sus su, su momentos de, de pago. No, no va a ser que va a ser el 40% como impacto en el mes de febrero, pero sí paulatinamente Ajá. de acá a junio. A la primera parte del año, la primera mitad del año. Sí, o sea, ¿ustedes sí, sí. estarían de acuerdo con que esto se haga este, escalonado. escalonado? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Pero bien. con un mayor impacto eh, al mes de febrero, ¿no? Claro, claro. Recibir eh, un porcentaje más importante eh, en la primera parte en del año. La, bueno. Claro, la primera parte de febrero, que es ahora, cuando ya lo estamos necesitando para los nuestros hijos que van a empezar la escuela. Sí. Yo ayer, inclusive, le decía... para un alumno de primaria que va a comprar el guardapolvo, una carpeta, lápices, eh, fibra como algo más este, como agregándole un poquito más a, a la canasta escolar, eh, la lapicera, lápiz negro, goma, regla, eh, no baja de los mil quinientos pesos claro, con sí. un hijo, sí, claro. ni hablar de y los eh, libros, muy, claro, claro, los libros y si le querés comprar un par de zapatillas o un buzo o una remera Eh, no, estamos hablando de muchísimo dinero para comenzar las clases, que hoy el empleado municipal no lo puede tener, no lo puede tener, es más, eh, el empleado municipal que está pagando un alquiler, eh, ni lo contemos, sí, claro. ni lo contemos, porque si paga el alquiler no come, si come eh, no paga el alquiler, y si paga el alquiler y come un poco no puede mandar a los chicos a la escuela. Eh, Claudia, ¿y este treinta por ciento que ofrece el poder ejecutivo también es escalonado? Sí, sí, sí, obviamente como siempre y es anual. Es un, ¿cómo claro. es este? Eh, lo, lo ofrecido es a, siempre anual. Claro. Y es lo que están rechazando. Bueno, eh, ¿se, seguiremos en contacto y esperando la nueva reunión. Va a ser el otro jueves. Eh, va a ser el miércoles a las 19 horas, así que bueno, eh, también con las expectativas de que ven, venga. Eh, con un poquito más, aunque sea, para ir solucionando este, la, las expectativas que el gremio tiene y obviamente que todos los empleados tengan. Claro que sí. Muchísimas gracias, eh, Claudia, por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por comunicar. Hasta Salud. luego. Bueno, bueno, Claudia Mamón, de Secretaria de Finanzas del Sindicato de los Empleados Municipales y eh, la negociación salarial con el Poder Ejecutivo. 40% están pidiendo como piso para el primer semestre mm. del año. Eh, no es necesario que sea sí. de una sola vez sino escalonado pero que parece la dilución... que la, dif la, la diferencia este, no aparece tanto pero hay una diferencia porque este 30% que ofrece el municipio es anual y también es escalonado y no tiene un mayor impacto mm. en el mes de febrero como están pidiendo donde ha habido primero una gran devaluación del salario del peso digamos lo que valen las cosas Este, y el poder adquisitivo, y por otro lado, una inflación eh, que también ronda el 40%. Entonces, por eso están pidiendo que el mayor impacto sea ahora. Claro que sí, y la mayoría de los gremios eh, planteando la discusión eh, en cortos eh, periodos, ¿no? Semestral, porque no se sabe qué va a pasar después de junio. Entonces, hay que también...